Queridos directores, secretarios municipales que están acá, muchas gracias por su trabajo. Si ustedes no hubiéramos avanzado, yo sé que ustedes son la parte de coordinación, la parte de direccionamiento de todo el trabajo que hacemos. Si no tuvieran secretarios comprometidos con este proceso, directores comprometidos con este trabajo, seguramente nos aplazaríamos también. Y junto a eso, todos los trabajadores de planta y de contrato han hecho todo lo mejor, los mejores esfuerzos para poder eh avanzar. Y por eso, hermanos, nuestro presupuesto siempre va aumentando. Yo escucho en algunos gobiernos municipales, en algunos, no sé si es guerra sucia o es eh, simplemente política, estamos disminuyendo, dicen, y nosotros no hemos disminuido, siempre hemos ido subiendo. Subiendo porque hacemos gestión. Si bien eh, elaboramos en función a un techo el plan operativo anual, pero para obras obras grandes, obras pequeñas y obras medianas, comenzamos a hacer gestión. Como por ejemplo, el año pasado, en noviembre, nosotros haciendo ajuste, porque nos llegó 7 millones de bolivianos de fondo indígena. Un millón de dólares aproximadamente. Hemos hecho más de 6 puentes con fondo indígena y estamos haciendo un centro de capacitación y asesoramiento para los productores del norte acá en el barrio 3 de mayo entonces compañeros como esos proyectos como esos proyectos no dejamos escapar siempre estamos eh, a la espera a que algo aparezca para poder presentar carrera no más, carrerita corremos nosotros y eso aumenta el techo pero ese proyecto ese presupuesto viene específicamente para gastar para invertir en esos proyectos presentados. no nos lo gastamos en sueldo, en salario, mucho menos en aguinaldo o mucho, mucho menos todavía en, en refrigerio algún gasto eh, inadecuado. eso es lo que nos ha llevado al éxito. creo concejales es bueno poner darle lo que corresponde.